ese maús, caminando con Cristo. de una familia que él conoció conoce y que estaba en un lugar y que tenía treinta años de permanecer en la iglesia donde había nacido hermanos y eso es algo que al Señor lo idea es mucha alegría porque él quiere que seamos fieles hemos oído ahora testimonios de gente que fiel por ejemplo en Irak y en Siria a niños cristianos ese grupo de criminales que se llama ISIS los han partido en dos por no negar a Jesús y a muchos los han decapitado si no gritan que habla de Dios ellos dicen no Jesús, Dios permanecer fieles hasta la muerte hermanos es un gran privilegio que tenemos y que Dios quiere que seamos porque lo que vamos a recibir al cambio es la corona de la vida ser fiel hasta la muerte y yo dice el Señor te daré la corona de la vida. Hermanos. Hoy. En Israel hay una gran fiesta. Se llama la fiesta de Pentecostés. ¿Cuántos saben cuántas fiestas. El Señor le decía a Israel que celebrara. ¿Cuántas? Siete fiestas. Las tres primeras fiestas eran la fiesta de la Pascua, el reo de la Pascua era una figura de Cristo, luego la fiesta de los panes sin levadura, la levadura nos habla del pecado, Cristo no tenía pecado, y luego estaba la fiesta de las primicias. Cuando Él se presentó delante de Dios como las primicias de los que durmieron, se cumplió en Cristo la primera la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, que él fue las primicias de los que durmieron. Pero dijo algo muy importante a y es muy importante que nosotros como hijos de Dios, como aquellos hombres de Berea, estudiáramos las Escrituras, porque Jesús le dijeron qué señal los no muestra de que eres el hijo de Dios. Jesús dijo, como naces tú en el vientre del gran pez, tres días y tres noches el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra tres días y tres noches eso quiere decir hermanos que son tres noches si Él dijo que tres días y tres noches eran tres días y tres noches quiere decir que Jesús en realidad no murió un viernes en la tarde y las tradiciones nos han enseñado que así es. Pero nosotros tenemos que escudriñar la palabra para conocerla. Pero Jesús se presentó como las primicias delante de Dios. Y las primicias eran lo que Israel ofrecía, las primicias de la cosecha. Luego 50 días más tarde, después de las tres fiestas, la Pascua, Pan sin levadura y las primicias venía la fiesta de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes qué pasó en Pentecostés? El Espíritu de Dios se derramó sobre los 120 que estaban en el aposento. Esta es la fiesta que está en medio de las siete fiestas, la fiesta de Pentecostés, que hoy, el día de hoy, se está celebrando Israel. Luego vienen las otras tres fiestas, que es la fiesta de las trompetas, y hay una fiesta que es de uno y uno solemne es la fiesta que todos los judíos celebran cuando es una fiesta de arrepentimiento y luego viene la gran fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos es cuando se todas las cosechas se recortan y se celebra esa gran fiesta pero en la fiesta de Pentecostés un día como hoy 220 naciones alrededor del mundo desde donde nace el sol y el sol nace allá en unas islas muy lejos de hoy por Australia, Nueva Zelanda, por allá por Papua, ahí nace el sol, ahí empieza el día, y donde termina el día, dos días después es en Hawái, pero desde donde nace el sol, hasta donde el sol se pone, el nombre del Señor es exaltado. Entonces hermanos, en 220 naciones, Hoy estamos unidos en oración, pero el Señor dijo unas palabras en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y estas palabras son muy significativas, pero son muy significativas por una razón, porque las dijo el Señor. Vean ustedes cómo dice el verso 37. Dijo Jesús, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a Hermanos, hay cuatro mil millones de habitantes que no conocen a Jesús, que no tienen el privilegio, como hablábamos con los jóvenes el viernes, de tener este tesoro entre sus manos. Y este tesoro se llama la palabra de Dios. Imagínense ustedes qué privilegio tan maravilloso que tenemos nosotros que nosotros como mi hijo de Dios, tener su palabra, porque dijo, no solo de pan y de oro, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, hay gente que no tienen que comer hermanos, o come muy poco, pero se sustenta, con la palabra de Dios, entonces el Señor dijo, a la verdad la vida es y los obreros son pocos, Hay como 1500 millones de musulmanes que no conocen a jesús hay como mil millones de hinduistas que adoran a las ratas a las culebras a los ratones a las vacas a los elefantes a las moscas y hay mil millones de budistas Y aparte de todos los que son incrédulos, que no conocen a Jesús. Y entonces el Señor nos pide que roguemos al Señor de las diez. Que envíe obreros a sus diez. Pónganse de la mano y vamos a aclamar a Dios. Ahí Vamos a repetir esta oración que dijo el Señor. todos los mismo Señor tú dijiste que la mies es mucha y los obreros son pocos que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies y aquí estamos nosotros Padre rogándote Señor envía obreros envía obreros a la, a la mies Señor los pueblos te se necesitan, Señor, pueblos se necesitan. Padre, queremos, Isaías, Padre queremos como Isaías decir envíame a mí, envíame a mí. Muchas, gracias, Padre, muchas gracias Padre por el privilegio que nos posees de, de poder, clamar el poder clamar delante de tu trono de en el, Jesús, en el nombre de Jesús Estamos clamando, estamos clamando por, la por la necesidad de obreros Para llevar el mensaje del Evangelio mensaje de a, esas a esas criaturas Que no te conocen, no te conocen. Amén. Amén Hermanos, clamemos cada día Roguemos al Señor que no vea obreros Porque Él no quiere Porque quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el apóstol Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso se llama pecado. Yo quiero que me digan ustedes cuántos de ustedes ora por los hombres que están en el gobierno hermanos dice la palabra de Dios que las autoridades son puestas por Dios y que oremos por esos hombres que están en la autoridad Dios nos ha constituido a nosotros como intercesores no como jueces el juez es el nosotros somos reyes y sacerdotes pero el sacerdocio el sacerdote es aquel que está intercediendo entre Dios y los hombres y eso es el papel que nos ha llamado a hacer nosotros ¿qué necesita el presidente Mariano Rajoy? él necesita hombres como Daniel Él necesita hombres como José. Él necesita consejeros sabios. Hombres que tengan la autoridad de Dios y le digan, este es el camino mandado por él. Hoy se llama mayareano, ¿no? mañana quién sabe cómo se va a llamar que está ahí? Pero el Señor quiere que nosotros oremos por esos hombres. Y que tengan consejeros sabios. Consejeros santos. Consejeros que escuchen la voz de Dios para que le digan cuál es el camino que Dios quiere, por el que Dios ama. cuánto de nosotros queremos ser bendecidos? Muy bien. ¿Qué necesitamos para ser bendecidos? Veamos el libro de Génesis. capítulo 12 pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren. Maldeciré. Y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. a qué se está refiriendo. Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la simiente. Por la cual vino Jesús. El salvador con la excepción de el evangelio de Lucas todos los demás libros fueron escritos por judíos porque la salvación viene de los judíos así dice el libro de los romanos ciertamente dice el señor ¿y ¿por qué escogiste a ese pueblo por ser un pueblo loco dice e insensato para avergonzar a los sabios Por eso Dios permitió que un pueblo insensato fuera su pueblo. Los pobres judíos, cuando los vemos hoy, si ustedes algún día pasan por una sinagoga el sábado al terminar su reunión que tienen, porque ellos siguen guardando los días y guardando una serie de de costumbres y tradiciones del Antiguo Testamento son pocos los que conocen la gracia pero cuando o cuando uno va a Israel les aconsejo que vayan a Israel de España para Israel es relativamente un buen precio que tiene ir pero está una semana más o menos por unos mil euros pero miren los los pobres judíos ahí en Jerusalén cuando van al muro de los lamentos que es lo que queda del templo que fue destruido hace dos mil años ellos van con la cabeza a Simil y así caminan. no miran para ese lado ni para este lado porque si miran a los gentiles o miran a los árabes dice que se contaminan eso es, es la imagínense ustedes que mentalidad la que tiene esta pobre gente pero porque tienen un velo puesto y no conocieron al Mesías no conocieron el tiempo de su visitación y le dijeron cuando el Mesías venga le dijeron a Jesús y le dijeron a Jesús va a ser más milagros que tú. A Él no los convenció, nada los convenció. El Señor dio el sermón del monte. El Señor resucitó a una niña. Después resucitó a un joven. Después resucitó a un hombre ya mayor. Y ahí nos muestra que niño, los jóvenes y los hombres saber cuántos mal resucitaría y cuántos enfermos fueron sanados y multiplicaba los panes y los peces y caminaba sobre las aguas y a ellos nada los convenció. Y hay algo muy interesante que fíjense ustedes que todos los discípulos que tenía Jesús, ninguno, ni uno solo, era de Jerusalén, todos eran galileos. Esta nos habla De los gentiles que somos nosotros Su pueblo lo desechó Pero nosotros no siendo pueblo Hemos sido alcanzados Por la gracia De Dios Hermanos es un privilegio Maravilloso el que nosotros tenemos Y tenemos que ser sabios Y aprovechar el tiempo Para que los días son malos estamos viviendo al Señor le dijeron ¿en qué señal habrá de tu venida? y dijo mire el día y la hora nadie la sabe pero si sí, hay señales en el camino porque dijo que iban a haber señales de cuando iba a ser el final de los tiempos hermanos la verdad es que es terrible cuando uno mira a dos jóvenes o a dos hombres adultos como que fueran hombre y mujer besándose o dos mujeres y el Señor dijo que eso iba a ser una de las características y que la maldad se iba a multiplicar de una manera tremenda y miren ustedes cómo están en Kenia ayer quemaron a los cristianos de Dios. hace pocos días en Nigeria quemaron una iglesia llena de cristianos y eso lo hacen constantemente entonces el avisado ve el mal y se aparta hermanos hacen ustedes muy bien en estar en oración y en ayuno clamando delante del trono de la gracia del Señor para que esos jóvenes que tienen cerrados sus oídos puedan oír la palabra de Dios y ser santos. Porque el Señor quiere que esos pobres muchachos y esas pobres mujeres que están haciendo lo que a Dios no le agrada no se pierdan, sino que sean. Sanos. Pero precisamente necesitamos estar clamando delante del trono de platicábamos con el pastor y hablábamos de que los discípulos no habían podido echar afuera el demonio de un muchacho que era sordo y mudo la palabra de Dios no penetraba en sus oídos pero bajó Jesús y lo liberó y dijo este género no sale sino con oración y hay entonces hermanos hay un mundo que se pierde pero los brazos del señor están extendidos porque quiere que ellos también vengan a la reina Israel es la parábola fíjense ustedes en el año de 1897 el en Basilea, en Suiza, se reunieron 206 judíos y dijeron, tenemos dos mil años de estar esparcidos sobre la tierra. El pueblo de Israel, dijeron ellos, tiene que regresar a su tierra. Y saben ustedes algo muy curioso es que el cuerpo humano tiene 206 huesos. Entonces, ahí se cumplió la profecía del capítulo 37 del libro de Ezequiel. Porque le dijo el Señor a Ezequiel: Anda y mira ese valle lleno de huesos. vamos a leerlo para para que veamos cosas preciosas ahí Dice el capítulo 37 y verso 1 La mano de Jehová vino sobre mí ¿Cuántos dedos tiene la mano? El número 5 en la Palabra de Dios nos habla, tiene dos significados. Nos habla de gracia y nos habla de juicio. El altar donde se ponían los holocaustos era un altar de bronce que medía cinco codos, cinco codos, cinco codos y cinco codos. Nos habla de gracia y nos habla de juicio. Ahí en ese altar ponían un ser que es una figura de Cristo, un cordero inocente, pagando por nuestros pecados. Pero es en el juicio de Dios y la gracia divina también que nos iba a alcanzar a nosotros. Y da todo aquel que cree en Jesús. Entonces el 5 nos habla de juicio y el número cuatro nos habla del mundo. Hay cuatro puntos cardinales el norte, el sur, el este y el oeste. Bueno, vino la mano de Jehová sobre mí y me llevó el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el veredor. Y aquí, aquí eran muchísimos sobre la paz del campo y por cierto, secos en gran manera. Hermanos, después de dos mil años, de que el pueblo de Israel Había sido esparcido Esos huesos estaban secos Y estaban esparcidos Sobre la faz de la tierra Y me dijo hijo de hombre Vivirán estos huesos Y le dije señor Tú lo sabes Y me dijo Entonces Profetiza sobre estos huesos y vierles Huesos secos Oír palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo voy entrar Espíritu en vosotros y viviréis. Si ustedes se dan cuenta, Espíritu lo dice con minúscula. No es el Espíritu Santo el que entrar en ese momento sobre ellos, sino era el Espíritu de vida. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros carne. Espíritu me viviréis Y sabráis que yo soy Jehová Profeticé pues Como me fue mandado Y un río mientras yo profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos se juntaron cada uno Con su hueso Y miré aquí tendones sobre ellos Y la carne subió La piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos Espíritu Y me dijo Jehová Profetiza el Espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová Señor ahora miren ustedes Espíritu o mayúscula es el Espíritu de Dios Espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado y entró Espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pasaron unos cuantos años y en el año de 1948, el 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel recibió otra vez su tierra por herencia. ¿Cómo se cumplió la Palabra de Dios? Y sucedió algo muy especial. En el año 1967. Todavía Jerusalén desde el 48, 1948 hasta 1967. Israel no tuvo como capital a Jerusalén. Porque Jerusalén. Estaba tomada por Jordania. Y en el año de 1967. Y por cierto. Este año. Se están cumpliendo 48 años. Que Israel recobró. Como su capital. A Jerusalén. Y entonces. Fíjense ustedes. Que sucedió algo muy especial. Siempre. Siempre que hay un acontecimiento muy importante para el pueblo de Israel, sucede un fenómeno en los cielos. En el año 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España, hubo un eclipse y la luna se puso roja como de sangre, Y eso por favor ustedes que son escudrilla, ahora ¿no? es en la internet en la fiesta de la pascua se puso roja como de sangre y en la fiesta de tabernáculos en la en la primera y en la última fiesta de Israel se puso la, la luna roja como de sangre en el año de 1967 en la otra vez la luna se puso roja en la pascua por el eclipse y en la fiesta de tabernáculos pero ¿por qué? en esas fiestas ¿por qué no otro día? sino en las fiestas de Jehová luego en, mi, en el año 2014 el año pasado otra vez en la fiesta de la Pascua y en la fiesta de Tabernáculos la luna se puso roja como decía y en el 2015 que este es el año que estamos viviendo otra vez en la fiesta de la Pascua la iglesia la luna se puso roja y ahora en Tabernáculos otra vez pero siempre qué sucede eso es porque un milagro va a suceder ¿Qué va a suceder? No lo sabemos Pero Algo Grande Está pasando Y lo grande que está pasando Es que Dios Dice que Dios habla muchas veces Y de muchas maneras Hoy nos está hablando Por medio de las señales en los cielos pero el apóstol Pablo dijo miren el pueblo de Israel todo lo que le pasó al pueblo de Israel le va a pasar a ustedes en el capítulo 10 de la primera epístola a los corintios que vamos a ver en un momento en Nos habla de cuando Israel salió de Egipto. Que fue una cosa. De veras. Maravillosa. Porque. Fíjense ustedes que iba caminando Israel. Llena. Enfrente del Mar Rojo. Había una montaña de un lado. Una montaña del otro lado. Y enfrente del mar. Y atrás los egipcios. Dispuestos a, a destruirlos. Y de una manera sobrenatural... Se abre el mar... Pasa Israel... Y por 40 años... Israel fue protegido... Por una nube... Que los cubría... En aquel desierto... 40 años... Viendo la gloria de Dios... La nube de gloria que los cubría la antorcha de fuego que lo guiaba de noche y había una roca que lo seguía y de esa roca fluía el agua y esa roca dice la palabra de Dios que era Cristo y todos los días el pueblo de Israel no tenía que hacer nada más que esperar que fuera de mañana en la mañana de cada día caía un rocío sobre el desierto Y después caía el pan del cielo. Y por supuesto que sobre el, no caía sobre la arena para que no se contaminara. Sino caía sobre lo que Dios había puesto ahí como un colchón para que Israel recogiera su comida. Pero algo terrible pasó con el pueblo de Israel entonces, el apóstol Pablo nos hace una advertencia. Primera epístola a los Corintios, capítulo 10. Dice así el apóstol Pablo, porque no quiero, hermano, es que nuestros padres todos póngale mucha atención a esta palabra todos todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos Bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero miren qué tremendo lo que dice después. Pero de los más de ellos no se ha Dios por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora viene la advertencia de la postra. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron Aquí nos habla dos veces sobre la codicia. Hermanos, tenemos que de estar muy atentos a lo que el apóstol Pablo está diciendo no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron ni seáis idólatras como algunos de ellos pues está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar aquí habla de la idolatría una vez Porque la idolatría hermanos. Es lo que ocupa el lugar de Dios. Lamentablemente. En países. Como. Algunos países de Europa. Italia, España, Francia, Inglaterra. en Dios. De muchos. Se ha convertido. En la comida. En la bebida o el fútbol la gente no piensa en otra cosa eso es lo que ocupa sus corazones y sus mentes pero todo eso de donde viene es porque hay muchas comodidades los países ricos y los países pobres están divididos por una zona los países ricos de Estados Unidos, el Canadá, Europa, son los países industrializados. Y en esa línea también agarra Rusia, Japón, y los países árabes con el petróleo. Entonces, tienen tanto... De eso llena su corazón. La comida. La bebida. Y disfrutemos de la vida. Pero no hay un sacrificio. No hay necesidad. Según muchos. De buscar a Dios. En oración. En ayuno. En vigilias. En clamor de congregarse para adorar a Dios. Entonces la idolatría, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. El dinero no es bueno ni es malo. Lo único que hay que hacer es saber invertirlo. ¿Por qué se lo en diversión, y diversión, en diversión? No, eso es bueno. Pero hermanos, si lo en la obra de Dios, imagínense ustedes qué cosa más maravillosa puede ser eso. ¿Cómo puede una iglesia ser una iglesia misionera? he compartido a ustedes que hay tres formas una es las manos que dan, porque por alguna circunstancia a veces no podemos ir otras son las rodillas que se doblan para clamar por esos hombres y mujeres que están llevando la palabra de Dios a esa nación. las manos que dan las rodillas que oran y los pies que lleva la palabra de Dios entonces si nosotros somos malos e invertimos lo que Dios nos da en la obra de Dios como aquella mujer que dio todo lo que tenía y lo que tenía eran dos moneditos pero esa mujer dijo el Señor que había dado más que muchos que habían dado de lo que le sobraba Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios. No sea Isidólatras como algunos de ellos, ni forniqueus como algunos de ellos fornicaron, dos veces se usa la palabra fornicación. una mujer una mujer para su mujer ese es el designio de Dios el pecado de la fornicación fue lo que impidió al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida pero sigue la lista ni tentemos al, al Señor como algunos de ellos le tentaron Hermanos, tentar a Dios es hacer lo que no se debe hacer. Si yo sé que algo que hace daño a mi organismo y yo lo uso, estoy tentando a Dios. Porque Dios quiere que seamos sabios. Si vamos al médico, por ejemplo, platicamos con el pastor el viernes, el jueves, de tres cosas que son importantes. Uno, obedecer al médico, tomar los medicamentos que nos prescriben. Dos, tener una dieta balanceada. Y número 3 hacer ejercicio. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Por qué no hacer ejercicio? Si sabemos que es bueno, tenemos que robarle un poquito del tiempo, de sueño al tiempo. Y entonces nos levantamos más temprano, oramos, salimos a caminar un rato a seguir platicando con Dios a oír el canto de las aves a veces estamos tan apanados que ni siquiera podemos oír a veces ni siquiera oímos el canto de las aves y ese es un privilegio que Dios nos da entonces hermanos tenemos que ser sabios tenemos que hacer lo bueno porque nuestro cuerpo es el templo de Dios y Yo no puedo caminar si sí puede aunque sea media cuadra puede y algunos podemos caminar 10 minutos en la primera semana y la semana siguiente 15 después, hasta que lleguemos por lo menos media hora de caminar si es lo que va a hacerle bien a nuestro cuerpo pero digamos ni murmuréis Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, la murmuración es un pecado que impidió al pueblo de Israel entrar a la tierra prometida. Allá por México decimos que a veces las ovejas comen tacos al pasto empiezan a hablar del pastor se se comen al pastor empiezan a decir cosas no hermanos si nosotros no hemos sido Llamados a murmurar ni ni del pastor ni de los hermanos dios no nos ha constituido a nosotros por jueces dios nos ha constituido a nosotros por intercesores si yo veo una denimidad en de mi hermano como muchas debilidades que me van a, ver a mí y que tenemos que hacer no es decir esa falla tiene la hermana esta y esta y esta los señalos pero bueno doy cuenta que hay tres dedos que están señalando a mí hermanos no hemos sido constituidos nosotros como jueces hemos sido constituidos como sacerdotes como intercesores si usted ve una falta en mí hermano píale a Dios que me abra el entendimiento que me dé sus gracias para que Dios pueda arreglar lo malo que está en mí porque el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida y esa era la tierra que fluye leche y miel. La más hermosa de todas las tierras. Allí era donde se iba a pelear con los gigantes. Pero decía un hermano. El viernes en la célula de jóvenes. El señor estaba ahí. Con la espada desenvainada. Para pelear por su pueblo. Para darles por heredado. La tierra que fluye leche y miel. La más hermosa de todas las tierras. Entonces, mis amados hermanos. Es una breve reflexión que vengo a compartir con ustedes en este día. Diciéndoles, no se olviden de ese pueblo que se llama Israel. Es el pueblo escogido por Dios. Dios ha prometido. Que si nosotros bendecimos a ese pueblo. Él nos va a bendecir a nosotros. Oremos por ese pueblo. Que tanto necesita a Jesús. Es un pueblo tan necesitado de Dios hermanos. Y saben lo que lo Que tienen un velo puesto. Yo agradezco a Dios. Porque hay. Algunos que se han convertido al Evangelio hay algunos fíjense que dice el libro de Abdias creo que es, que es las iglesias de los separditas creo que está en el libro de Abdias, déjenme ver. los Eskenazes, que pero dice que los de Sepharad poseerán las ciudades del Neguer, eso lo dice el verso 20 del único capítulo que tiene Abdias. En la ciudad del Neguer hay iglesias cristianas que tienen hermanos de habla hispana. hombres que creen en Jesucristo como su Mesías y Salvador. Hay un lugar también en, el, en lo alto del Monte de los Olivos que se llama Casa de Oración para todas las naciones. Ahí están los hermanos todos los días, árabes y gentiles clamando delante del trono de Dios hasta que los reinos de este mundo sean todos del Señor. Y enfrente del monte Sion Donde adoraba el rey David Hay un lugar que se llama Casa de Adoración 24 horas diarias Solo De adoración Adorando al que vive Y permanece en los siglos de los siglos Recordemos Al pueblo de Israel Cada día Clamemos a Dios hermanos por ese pueblo tan necesitado son muy pocos los que conocen a Jesús ellos tanto como nosotros lo necesitan y recuerden ustedes nuestros no gobernantes ellos han sido nuestros gobernantes Y nosotros tenemos que clamar por sus vidas. No hemos sido llamados a ser purses, sino intercesores. Amén. Quiero decirles que para mí es un privilegio enorme estar con ustedes. Me quedaría en esta iglesia porque qué bendición es el pueblo que está hablar a Dios. Amén. Pero también quiero Hay mucha gente que tengo que compartir y gente que tengo que asistir en mi país y en los países vecinos. Les agradezco todo mi corazón que me han dado el privilegio de compartir. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es